Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Oh Muhammad Que estás cubierto con tus vestimentas durmiendo Levántate para rezar durante la mayor parte de la noche O durante la mitad O un poco menos O durante un poco más de la mitad Y recita el Corán despacio Y recita el Corán despacio pronunciando cada letra con claridad. Vamos a transmitirte una revelación de gran peso. Realmente, las horas de la noche son mejores para comprender el Corán y recitarlo. En verdad, dispones de mucho tiempo durante el día para dedicarlo a otros quehaceres. Glorifica el nombre de tu Señor y conságrate a adorarlo con devoción. Él es el señor del oriente y del occidente. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él. Tómalo, pues como tu único protector. Sé paciente con lo que dicen los idólatras de la Meca y aléjate de ellos de buena manera. Y deja que yo me encargue de quienes niegan la verdad, a pesar de que disfrutan de bienes terrenales y yo no los hace ser agradecidos y concédeles un plazo de tiempo en verdad tenemos para ellos junto a nosotros cadenas y el fuego del infierno así como una comida que se les atragantará y un tormento doloroso para el día en que temblarán la tierra y las montañas